El 10 de julio estuvimos tocando un tema un poquito para hacer recordar i que tiene que ver con las infracciones urbanísticas. Aquí tuvimos a un invitado, Jesús Penagos, ese día, pero no solamente ha venido él, también recordemos que han estado personas del barrio de la urbanización El Trébol denunciando el tema de las multas que les han venido imponiendo por infracciones urbanísticas que ellos reconocen que cometieron. Es decir,. Las casas originalmente, pues se entregan, las entregan construidas con tantos metros, por el camino las modifican, construyen más sin sacar los permisos. Algunas llevan más de 20 años, pero digamos que en ese transcurrir、eh, el municipio se dio cuenta por alguna queja. Eso generalmente sucede por quejas que colocan los ciudadanos y hace el seguimiento, y por supuesto que la ley y la norma permite. Que se apliquen algunas sanciones y entiendo que ellos tienen que derribar lo que han construido y, aparte de eso, también pagar una infracción. Es un poquito como para recordar el tema, para el caso específico de compartir, el 10 de julio pues estuvo aquí don Jesús Penagos socializando el tema,、eh, pues él tiene algunos argumentos、eh, válidos, supongo también. Pero lo que en este momento también él está reclamando es que ya la infracción se la hicieron efectiva y entiendo que hay un cobro, no sé si se llamará cobro coactivo o no, ya un cobro que él tiene que, que, tiene que, que, que digamos,、eh, hacerlo efectivo, Diana. Pues precisamente aquí en Cabina se encuentra Maicon Peralta, tesorero municipal. Él nos podrá resolver todas estas dudas. Ariel, buenos días, Maicon. Muy buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha a esta hora y muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, tesorero, entiendo que usted tuvo la posibilidad de escuchar aquella queja que emitimos el 10 de julio, pero más o menos trata de redondear el tema. Obviamente, vamos a profundizar un poquito más, teniendo en cuenta que lo que Don Jesús. Pues digamos que a lo largo del tiempo ha venido reclamando muchas cosas, pero él ya tiene en sus manos, tengo entendido, un cobro expedido por ustedes, por la tesorería municipal y firmado por usted como tesorero del municipio de Suacha. Usted dice que escuchó atentamente en la entrevista y que hay algunas imprecisiones que vale la pena, por supuesto, porque aquí lo que queremos es, es, es ser un medio abierto y escuchar todas las versiones. Algunas, digamos que, los que las personas que vienen aquí tendrán su propia apreciación. Esa vez me acuerdo que entrevistamos a un abogado, también、Ahí. tendrá su apreciación. Pero usted es el tesorero y finalmente también sabe qué es lo que está pasando. Bueno, Michael, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles fueron esas imprecisiones? O yo no sé si antes un poquito como meternos en el tema para saber、eh, cómo se llega a una a cometer una infracción urbanística y cómo se llega a que el municipio aplique un cobro coactivo. Exactamente, gracias, Ariel.、Eh, les comento que soy、eh, un escucha de, de sonido público y de todo y lector, además de periodismo público. Ah, que b u e n Estoy atento pues de las noticias que van saliendo y obviamente esta que involucra mi área, pues con mayor. Veras、eh, requería toda la atención por parte de la Tesorería General en cabeza del Tesorero Municipal.、Eh, respecto a las sanciones, pues yo quisiera hacer primero una precisión. Sí,、eh, señor. Arrancaba de pronto la entrevista, en el, al inicio de la entrevista, arrancaba creo que eh, Carlos, eh, uno de los, de, los, de los periodistas que se encontraba acá,、eh, afirmando, digamos, de pronto haciendo una comparación entre por qué razón habían cobros de、eh, multas de urbanismo y por qué razón el Tesorero General no expedía.、Eh, Cobros coactivos respecto al alumbrado público. Y digamos que、eh, en ese tema quisiera hacer una precisión:、eh, los, los temas, digamos, el periodista en este momento, en ese momento. Eh, hace la precisión del tema de alumbrado público con respecto a un informe de la Contraloría Municipal, creo que fue la auditoría que realizó el año inmediatamente anterior, en la cual decía que no se había recaudado alumbrado público y、sí. por eso decía que por qué razón el tesorero sí cobraba un multa s de urbanismo y no cobraba、eh, temas de alumbrado público. Yo quisiera hacer la primera precisión en ese aspecto porque quedó en el aire de pronto como si el tesorero estuviese atacando. Eh, se inclinara a los, a hacia, hacia, lo, otro, hacia, hacia los menos poderosos、okay. y a los más poderosos, de pronto en temas de alumbrado público no los tocara. Y la acción del Estado debe ir encaminada a toda la ciudadanía en general y a toda la jurisdicción del municipio de Suacha. Naturalmente,、eh, la razón por la cual no se cobra alumbrado público y sí se cobra multas de urbanismo es porque estamos ante dos figuras jurídicas distintas.、Okay. La primera de ellas, el alumbrado público, hace,、eh, se trata de una institución jurídica. Que reposa en un negocio contractual que se firmó en el año 1999. Y vale la pena hacer la precisión del año porque desde el 1999 se cedieron los derechos de cobro y de prestación del servicio a la empresa SociLuz en un contrato de concesión por 20 años, quiere decir que se acaba hacia el año 2019. Cuando ese contrato fue suscrito, el, el tesorero general actual, eh, eh, mi persona, me encontraba haciendo séptimo grado en, en el Instituto Tecnológico Los Andes, acá en Suacha. Hace, hace ya cuánto, como decí, seis años, <risa> pues, algo así. seis ¿no? años. Entonces, <risa> quiere decir que el hallazgo de la Contraloría no puede.、Eh, Inferirse, digamos que va contra esta administración, sino ni contra el tesorero general actual, sino que es un hallazgo que se viene presentando por un negocio contractual que le e n t r e g ó unos derechos a un particular y que si esté bien o esté mal no corresponde tampoco al despacho del tesorero general decidirlo. Esa era mi pregunta, en ese caso no le corresponde a usted, ¿no? Le corresponde no, corresponde al tesorero okay, general、perfecto. y fue discutido ya en sede judicial, me atrevo a decirlo porque tuve la oportunidad de leer los fallos. Uno por el Tribunal Supremo de Cundinamarca que le dio nulidad inicial a ese contrato, y el Consejo de Estado que、eh, revocó el fallo inicial de la, de la, de la urbaniza, de la, del tema de, de alumbrado público, del tema que revocó el fallo que le daba nulidad al contrato de alumbrado público, por razones de que la acción popular no era el mecanismo idóneo para atender este, esta controversia. Entonces, en segunda instancia, en el tema de las sanciones, estamos ante un título ejecutivo. Es decir, ya no estamos ante unos derechos entregados a un particular que son etéreos, que el municipio no puede cobrar, sino nos encontramos ante un título ejecutivo que, que es claro, expreso y exigible y que tuvo una previa discusión. Eh, de vía gubernativa, se llama el término vía administrativa también, y que por ende, una vez agotada esa discusión, presta mérito ejecutivo y puede ser reclamado por las vías de la jurisdicción coactiva. Entonces, es de decir que.、Eh, Lo que afirma la Contraloría no es nuevo, es una situación que se viene presentando desde el 99. Si ustedes ven las ejecuciones presupuestales desde ese año hasta la fecha, se van a dar cuenta que el alumbrado público no se viene recaudando y eso no puede ser atribuible exclusivamente a esta administración. Eso es una situación que se genera desde 1999. Nos pregunta un oyente aquí vía redes sociales: si no se cobra, ¿por qué lo proyectaron en el presupuesto? Eh, esa es una muy buena pregunta de nuestro oyente y agradezco que nos estén escuchando. Lo primero, digamos, que quiero hacer la precisión es que sí se cobra, pero no lo cobra la Administración.、Okay. Lo cobra Sosiluz、eh, dentro de las facturas de alumbrado público, de electricidad que llegan a cada una de las viviendas, se cobra por parte de Sosiluz. ¿Por qué se incorporó en el, dentro del presupuesto público? Porque resulta que esto es un impuesto y los impuestos no pueden ser manejados por particulares. Entonces, la primera、eh, apreciación o acción que, está haciendo, que hizo la Secretaría de Hacienda fue empezar por incorporar al presupuesto que esto no es solo una acción simbólica, es una acción de tipo, de pronto, eh, eh, hacendario para reconocer que estamos ante un impuesto y que ese impuesto debe registrarse y debe aparecer, por ende, dentro de las.、Eh, Dentro de las rentas del municipio de Suach. Naturalmente no se está cobrando y lo que se está estudiando ahorita es ver la viabilidad jurídica de registrar estas partidas, lo que está recaudando, recaudando Sosiluz, por un contrato que en este momento se presume legal, es legal porque no ha sido declarado ilegal ese judicial. Y、eh, eso quiero aclararlo: el contrato sigue siendo legal independientemente de, que,、eh, de las discusiones que pueda haber en torno a él. Sigue siendo legal actualmente porque ninguna autoridad judicial lo ha declarado ilegal. Y、eh, lo que se hace incorporando este presupuesto público es para que a su vez podamos incorporarlo al presupuesto público, la, los recaudos que hace Osilus, como una partida sin situación de fondos. Eso se estará estudiando en el respectivo momento. Eh, entonces, por esa, esta es la razón por la que aparece el presupuesto público, y además, por otra razón adicional, la Contraloría General de la República hizo una visita especial al municipio de Suachi. Dentro del plan de mejoramiento que se suscribió,、eh, uno de los ítems era、eh, que la partida debía aparecer tanto en el presupuesto público del municipio como en la contabilidad pública del municipio. Perfecto, bueno, yo no sé, Michael, creo que el tema de alumbrado público con eso se aclara o no con esto o, se aclara o,、sí. y, y es más extenso que esto, claro, ¿no? es mucho más y es extenso tema... y sería un tema casi que d e No solamente hablar de eso, sí, es, más, es más, me gustaría y creo que los dos, Michael, lo hemos discutido ya fuera de micrófonos: pues que es un tema que vale la pena, ¿no? Porque hay como muchas inconsistencias, imprecisiones, incluso malentendidos frente, frente al tema. Sí, bueno, pero mire, finalmente, bueno, yo creo que, claro, val, vale la pena la aclaración por lo que se dijo en, en la emisión del 10 de julio. Sin embargo, me gustaría, Michael, ya que avanzáramos un poquito más, porque、Exacto. usted sabe que el, que el tiempo avanza, en el tema ya de las infracciones urbanísticas, ¿qué es lo que está pasando, Michael? Porque es que, mire, finalmente, yo sé, claro, usted es tesorero apenas en esta administración y seguramente cuando comienza estos problemas urbanísticos, usted estaría en, en, en p r i m a r i o o en bachillerato. Eso, eso es claro, porque usted es una persona muy joven. Pero, pero mire, Michael, ¿por qué estos temas?、Eh, el caso de compartir es de más de 20 años. Cuando se entregan las viviendas y el 90% de la gente modificó el trébol, y eso está pasando en muchísimos sitios. Voy a hacer una pregunta que se hacen, que se hace, digamos, la, las personas afectadas. Yo la sé, pero quiero que usted de boca suya la responda. Dicen las personas por qué a unos sí y otros no. La razón, y pues、eh, yo, yo en eso quiero hacer una precisión, Ariel, y muy bueno que, que toca ese tema, Ariel, porque. Eh, quiero hacer la salvedad aquí al aire también, de pronto que quedó la sensación en esa ocasión de que el tesorero era quien imponía las sanciones urbanísticas y no es el tesorero general quien impone las sanciones urbanísticas. Pues entonces urbanísticas. hablemos del proceso para llegar a imponer、eh, una infracción urbanística. Las sanciones urbanísticas inicialmente las, las, las profiere la primera autoridad municipal previo. Es decir, el, el señor alcalde municipal es quien firma las resoluciones, pero él no las firma、eh, ¿Por eh, quiere? porque quiere ni discrecionalmente. Esto responde a las actuaciones iniciales que hace la Secretaría de Gobierno a través de los inspectores, visitas policivas que hace la Secretaría de Gobierno. Es decir, de perdón, Michael, el primer procedimiento, digamos, yo tengo mi casa aquí en compartir y construí dos piezas más y un local y llegó un vecino y me colocó la queja. ¿Cuál es el primer paso ahí en ese caso?、Eh, una actuación policiva en donde se hace una. A través de la inspección, sí. De la inspección y de un arquitecto、okay. que usualmente se traslada hasta el sitio, verifica que esta situación、eh, sea real, verifica sobre todo una cosa que pasó en el caso del señor Penagos, que él fue el que pues, lo puso al aire, y es que no se haya invadido espacio público con la construcción, pero en el caso del señor Penagos se invadió espacio público para construir un local. Es decir,、eh, no solo en, en ese momento quedó en el aire que fue una doquinación interna y una baldosa interna en la Que generó la multa, pero lo que uno lee del proceso, no soy yo quien pone la sanción, lo repito acá en los micrófonos, pero lo que uno lee de las, de las resoluciones y de las actuaciones que están en el, en el expediente, se puede deducir fácilmente que lo que hizo、eh, el señor Penagos, así como él dice que muchos en su barrio,、eh, fue ampliar、eh, su vivienda para construir un local, creo que es una droguería,、eh, que invadió espacio público. Al invadir espacio público, creo que esa área de invasión de espacio público fue la que se le está. Cobrando la multa sobre la, el área de invasión de España. Bueno, pero, pero tesorero, no nos perdamos. Eh, eh, llega l l el g a arquitecto y llega la inspección, ¿sabes? Listo. ¿Y qué sigue? Una vez、eh, el inspector, en los casos que he visto, una vez el inspector verifica así un informe. En ese informe comenta cuál fue la irregularidad urbanística a la cual se está haciendo énfasis, cuándo se construyó presuntamente, porque pues en realidad no se podría establecer exactamente cuándo fue la construcción, sino cuándo se construyó y si tiene o no tiene licencia y qué otras irregularidades pudo observar. Esa visita, esa acta de visita la atiende normalmente el propietario de la vivienda.、Eh, de esa acta, después se convierte en un auto que se llama un pliego de cargos contra、eh, el propietario o el responsable. Dice la ley que es el responsable, no necesariamente el propietario, el responsable de las actuaciones urbanísticas. En ese caso, ese pliego de cargos tiene、eh, una opción de defensa, que son los descargos que puede presentar Eh, la persona que está siendo sancionada o que presuntamente será sancionada. Una vez se presentan estos descargos, eh. La administración tiene dos, dos caminos: uno, sancionar efectivamente porque puede evidenciar que hubo un, un, un, una, infracción. una infracción urbanística, n n a i f a c c i ó n u r o la otra, archivar el proceso.、Okay. Cuando no hubo defensa, en este caso, el señor Penago exactamente ahí no, ahí no hubo defensa, él, él, no, él no hizo descargos en su、oh, momento,、okay. lo que dio lugar a que la administración corriera la primera resolución sancionatoria. Esta resolución es el primer acto administrativo que, una vez revisado por los distintos abogados y partes intervenientes desde la Secretaría de Gobierno, es s u s c r i t a Por el señor alcalde municipal y notificada al señor, al infractor, al ciudadano infractor. Ese es el primer paso, pero esta resolución tiene un recurso que se llama el recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió la medida. ¿Dónde encontramos c u a n d o presentar el recurso, cómo presentarlo? Las reglas de juego están en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, o si son actuaciones urbanísticas que estén antes del 2012, 12 creo,、eh, en el Código Contencioso Administrativo, que era el, el que estaba rigiendo para ese momento. Una vez. La persona presente el recurso de reposición, hay que decir que el señor Penagos lo presentó, ese sí lo presentó, no fue al autodescargos, de pero se defendió mediante un recurso de reposición que radicó oportunamente ante la Secretaría de Gobierno dentro del término legal. La Secretaría de Gobierno procede a resolverlo. Y entonces se emite una resolución que resuelve el recurso de reposición. ¿A favor o en contra? A favor o en contra,、okay. o puede revocar parcialmente、okay. también. De pronto que la sanción era de un millón n o v en c i e t o s este n e caso y que ahora va a ser de un millón, por、ah, ejemplo.、Perfecto. En el caso del señor Penagos, él alegaba básicamente dos cosas, si mal no recuerdo. El principio de la igualdad, porque él, él sostenía que habían otras urbanizaciones, otras lo, locales o viviendas dentro del sector donde él se encuentra que también tenían la misma construcción y no se les había aplicado la medida. Y alegó el tema de que él no era el dueño, el propietario del, del inmueble.、Uh -huh. Esta discusión la resuelve la Secretaría de Gobierno, digamos, sustancia a través de sus abogados y el alcalde municipal suscribe pues, la resolución. En este caso, la resolución quedó en firme. Puede pasar también, y por eso hago un llamado aquí a todos, los, a todos los ciudadanos que se ven involucrados en este tipo de actuaciones a que hagan valer su derecho de defensa. Estamos en un estado social de derecho y lo hagan valer en la oportunidad y con los medios previstos en el e i Y en los tiempos, me imagino. En ¿no? los tiempos. Eso es importante porque a veces las personas ven la resolución y dejan pasar el tiempo y después presta mérito ejecutivo y ya después no se puede hacer más、Nada、que, que hacer. pagar la multa o suscribir el acuerdo de pago. Esta, esta defensa que hizo el señor Penago fue negada por parte de la Secretaría de Gobierno, de allá que una vez notificado el acto administrativo que lo negó, presta mérito ejecutivo. Fíjense que ahí el tesorero general, hasta donde vamos en la narración, no, no ha entrado en ningún、okay. momento a hacer la, la situación ni, a, ni impone la sanción, que es lo que de pronto que d ó e n el aire en esa ocasión. Ese acto administrativo, debidamente ejecutoriado, lo remiten, lo remiten. A la Secretaría de Hacienda, al Tesorero General, para que lo ejecute. Entonces, es algo así, yo lo comparo mucho. Es decir, a usted prácticamente suena feo, pero le llega una orden. Me llega una orden, exacto. Ya, es algo así, ¿lo y, lo, y lo quiero comparar, a Ariel, ya que、okay. lo toca, cuando un juez emite una orden de captura contra un ciudadano. El policía va y lo captura. El policía no puede pelear con el ciudadano si fue él, si él cometió el delito, si él debe ir a la cárcel, si no. No porque el policía no está para esos m e n i s t e r i s El policía delitos, obedece y se acabó. Obedece y se acabó.、Okay. Lo mismo el tesorero general, obedece y se acabó. De ahí a que, en, en, en diversa jurisprudencia. De pronto, que, que quiero también traer a colación. Hay, hay, acá tengo la sentencia 1963 del 2014, y tengo otras cuatro que son una del 2005, otra del 2009 y otra es del 2012. Todas son sentencias del Honorable Consejo de Estado en acciones de, de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde se reitera. Que en el cobro coactivo no pueden ser discutidas situaciones que hayan sido de controversia en vía gubernativa. Es decir, acá en el cobro coactivo solo se pueden、eh, dis discutir las excepciones que están establecidas en la ley para tal caso, que son como siete contadas excepciones. Sí, oiga, mire, tesorero, una, una, una pregunta. En este caso. Que no es el único, estamos poniendo el ejemplo de Baresú,、sí, claro, no、o、no, pero, pero aquí en Suacha son diferentes los casos que tienen que ver con infracciones urbanísticas. Yo no sé cuántas sanciones, ha, bueno, antes de hacerle la pregunta, ¿cuántas sanciones ha firmado usted? Eh, hemos firmado, yo, no tengo el número exacto, la verdad, pero aproximadamente unas 30 sanciones urbanísticas. ¿De diferentes sectores? De diferentes sectores. Y tengo que decirlo acá también en los micrófono s es que las que han tenido vicios、eh, proces, procesales, los llamo yo procesales, no sustanciales porque no lo discuto yo, pero s、sí、i procesales, quiere decir que no haya habido una correcta notificación, sí, que no se haya permitido el derecho al defensa del ejecutado o todo eso, no estoy profiriendo mandamiento de pago porque soy un servidor público que está, se atiene y debe cumplir la ley. Y si, y si se Viola el debido proceso y el derecho a la defensa. Algunos de los ciudadanos estudian el deber de no ejecutar la orden de sanción hasta que no se cumplan los requisitos plenos de ley. Pero, pero, venga, Michael, entonces, mire, usted dice yo hago caso, pero usted tiene que estar seguro que cuando usted vaya a firmar todo se haya desarrollado dentro de lo normal, dentro de la norma, dentro de la ley. Que se le haya permitido el derecho a la defensa.、Ajá. Ahora bien, que si lo que se discutió ahí era o no era. Fíjense que acá iba a, va a traer a colación algo importantísimo. Si de pronto con la resolución que le falló y le negó al, al, al señor Penago, él no estaba de acuerdo por X, Y o Z motivo, que tiene sus argumentos y son válidos. Eh, él tenía que haber interpuesto una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el mecanismo procesal consagrado en la ley para estos casos. ¿Ante quién? Ante un juez de la República de la jurisdicción contencioso administrativa. En primera instancia, supongo yo ir al tribunal y en segunda instancia al Consejo de Estado. No es el momento después. De pronto en la instancia procesal de salir al cobro coactivo, porque ya él dejó pasar los términos, son cuatro meses para interponer esta acción de la que estoy hablando. Si dejan pasar esos términos y no demandan esas situaciones, prestan mérito ejecutivo y el tesorero ya no tiene opción más,、eh, alguna más que cobrar. En debida forma, los títulos y derechos que ya están contenidos en título ejecutivo.、Sí, de, es decir, de mire, m i reclamos r e de, de, de mal procedimiento, lo que sea, no son con usted. No son habría, con usted. Habría que ser en gobierno, en apoyo a la justicia. Creo que la cosa es por ahí, ¿cierto?、Yo、porque creo el alcalde, que... cuando firma, también igualmente confiará en que todo se ha hecho bien. Exacto. Y es que el alcalde, no, no porque sea mi jefe, ni mucho menos, pero el alcalde tiene por firmar, yo creo que aproximadamente unas unos. No sé, 50, 60 oficios diarios y pues revisar minuciosamente todos los procesos. No, hay, hay personas que revisan eso previamente, hay abogados que están involucrados en estas sanciones y hay personal capacitado de la Secretaría de Gobierno que lo hace. Pero, ¿cuál es la opción que tienen? Cuando, el, cuando, el, cuando el, el, el, el sancionado considera que se está cometiendo una injusticia en su contra, que interpuso los recursos que tenía que interponer y que aún así no fueron resueltos conforme a lo que él piensa que es justo, él debe demandar. Estos actos ante la jurisdicción c o n t e n c i o s o administrativa dentro de los cuatro meses posteriores a la notificación del acto. ¿Qué v hacer? ¿El caso de San Jesús ya pasaron los cuatro meses? ¿no? Ya pasaron los cuatro meses、ah. porque la sanción es de enero del 2015, quedó en firme. Entonces, en este caso, ya, ya lo que estoy haciendo es ejecutarla porque no hubo demanda, o al menos no, ha, no se ha demostrado dentro del expediente que lo hubiera habido, y por lo que le escuché en los micrófonos tampoco. Y ya lo que queda es en firme una sanción que debería someterse o a un acuerdo de pago que también los otorgamos, o debería, pues,、eh, interponerse. Las excepciones previstas、eh, contra el título ejecutivo, pero las excepciones no es decir de pronto que él no era bueno. No, no voy a ver esa discusión jurídica acá porque tiene que darse procesalmente. Pero las excepciones son las que están establecidas en la ley, no son todas las、eh, amalgamas de argumentos que él tenga, sino las que están establecidas O sea, casi、ley. que en este momento la opción es acercarse y negociar un acuerdo de pago. Un acuerdo de,、eh, pago. Sí, un acuerdo de pago, y lo, lo que les digo es lamentable esto. Y la verdad, que por q u e se sanciona a unos y a otros no, muy、sí. seguramente porque llegan las quejas. Por parte de los mismos ciudadanos, vecinos que están molestos por la hora, r i a é l lo decía muy bien en ese día, y llegaban las quejas a la Secretaría de Gobierno. Y entonces,、eh, en ese evento, en ese evento, pues la Secretaría de Gobierno inicia la acción, que es lo que le ordena la ley. Sí, me voy a ir al extremo, Michael. ¿Qué pasa si a mí me sancionan? Digamos que ya pasó todo y definitivamente yo perdí, ¿cierto? Sí,、eh, me queda solamente la opción de ir a negociar. No voy. ¿Qué pasa? Ahí vienen los procesos coactivos. El proceso coactivo, fíjense en que la, Constitu la Corte Constitucional y la jurisprudencia actual lo ha definido como una, un poder exorbitante, se llama. Es un poder por medio del cual, le, le pongo un ejemplo, Ariel. Si usted tiene una deuda con un particular, con otro particular, a usted le debe un dinero a otro particular, usted debe ir ante un juez y en un medio de un proceso ejecutivo se llama ese. Ese juez ordenará a, y embargará al otro señor para que le pague a usted. En el caso del Estado, tenemos un privilegio exorbitante que se llama el proceso de cobro coactivo. Ese proceso de cobro coactivo dice que el Estado no debe ir ante un juez. El Estado de oficio puede cobrar ese dinero. Naturalmente, hay un control de legalidad a todas las actuaciones que haga el tesorero. Entonces, ¿qué hace el Estado? Emite un mandamiento de pago que fue el que le notificamos al señor Penagos, que fue el que originó la controversia el 10 de julio. Ese mandamiento de pago tiene derecho el señor Penagos o cualquier sancionado, ya no me voy a referir más al señor Penagos, cualquier sancionado tiene el derecho a presentar. Unas、eh, excepciones que son genéricas, son siete u ocho excepciones, no recuerdo bien, que están contenidas en la ley. Y esas excepciones son o que pagó la deuda o que lo demandó o que no presta mérito ejecutivo por alguna de las causales que lo considere. Son unas, unas cuestiones muy taxativas que están en la ley.、Eh, una vez presentes esas t excepciones, el tesorero las resuelve y una vez resueltas ya tiene que pagar o hacer un acuerdo de pago. Si no se aparece, si no hace ninguna de las dos, el tesorero debe. Y debe, lo digo porque si yo no lo hago, después en el, en el ejercicio de auditoría del año entrante,、eh, la Contraloría、eh, va a p o d e r levantar、eh, hallazgos de responsabilidad fiscal y presuntos detrimentos patrimoniales en contra del suscrito. Debe el tesorero proferir las medidas cautelares de embargo. O secuestre, según sea el caso, de los bienes a favor del, del, del ejecutado, se llama en este caso el proceso coactivo del ejecutado. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien no paga, debo ir perseguir sus bienes, ya sea la vivienda, ya sea el salario, ya sea cuentas bancarias o ya sea CDTs. Y no solo en este caso de las multas, en cualquier caso, que haya una suma líquida de dinero a favor del fisco público municipal. Y en contra de, al, del patrimonio de algún contribuyente, el tesorero tiene, no es el derecho, es la obligación, el deber de proferir los cobros coactivos y realizar los embargos que conlleven al pago y al resarcimiento del, de los derechos a que tiene el fisco público. Bueno, Michael, dos preguntas así r a p i d i t o porque nos cogió el tiempo. Sí, sí,、eh, a ver, don Jesús, creo que usted ya me la respondió, pero don Jesús reclama mucho el caso de don Jesús p e n a g o s en compartir que él no es el dueño. Eso, ¿Eso no le toca a usted? ¿Eso le correspondería, digamos, a, a apoyo a la justicia, a gobierno dentro del proceso? s、sí, i sí, eso no es.、Eh, sí, señor Ariel, rápidamente le comento. Por un lado, él alegaba, digamos, el, el, el abogado que ustedes citaron que. Eh, digamos, es una persona que conoce muy bien el proceso, por lo que lo escuché el doctor Ariel, que creo que fue personero del municipio.、Ah, Ariel Pizón, ¿no? Ariel no, Pizón, no, no, no yo. Ariel Pizón, sí, conoce muy bien el proceso. Él decía que h a b í a dos instancias. Uno,、eh, de pronto, una posible caducidad, pero la caducidad, una posible prescripción, perdón. La prescripción en este caso no a p l i c a d o porque el título ejecutivo que me dio pie para el cobro quedó en firme el, el 15 de enero, como les estoy comentando, o 16 de enero, no tengo en la cabeza e x a c t o Y lo segundo es que él alegaba、eh, lo que me estaba comentando Ariel. No, que no es dueño. Que no s dueño. Que l no es el dueño. Que no es el dueño, exacto. Creo que la dueña, que la dueña es la hija. No sé, es, al menos creo que. Creo y creo que, que, que la、no. situación. Pero esta, esta discusión, tanto de la de caducidad de la acción sancionatoria, que son tres años, a mí solo, en esta solo se discute la prescripción, pero no está prescrito en este caso. Pero la caducidad de la acción sancionatoria, como la. La caducidad de la acción sancionatoria, como la, el tema de que él no es el sujeto pasivo, de que no hay legitimación pasiva,、okay. decía el abogado en, esta época, en este momento que la verdad、eh, conocía el tema: no hay legitimación pasiva, debió alegarse en vía gubernativa. Okay, él debió sostenerlo. Además, lo que, lo que me pareció entender a mí después de, de leer el proceso es que en el momento que se hizo la primera inspección, la primera visita, él se hizo pasar por propietario. Entonces, pues ustedes saben que el, el Estado también actúa de buena fe y pues. En ese caso ya, ya、eh, creo que por eso se inició el proceso contra él. Perfecto, 8 de la mañana, 43 minutos. Pues, Michael,、eh, usted sabe que aquí las puertas abiertas. Seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar en otros momentos con usted, porque hay por ahí, ahí en el tintero también otro, otros, otras personas que quieren hablar del tema de las infracciones urbanísticas. Sin embargo, también vamos a, a invitar a apoyo a la justicia al doctor Alberto, al secretario de gobierno, porque creo que este tema vale la pena tratarlo y más que algunos casos específicos es. Asesorar de cierto modo, entre comillas, a la comunidad, porque es que son muchas las personas que seguramente han cometido infracciones urbanísticas, que a lo mejor han estado de buenas y que nadie ha puesto queja. Entonces ahí ha pasado la cosa, unos poquitos de malas porque pusieron las quejas y hoy en día están e n p r o b l e m a s Señor.、Eh, finalmente, pues, Ariel, le agradezco mucho la invitación y exacto, esto es un tema que tiene más implicaciones que simplemente la de Tesorería General. Es decir, aquí están involucradas más áreas, de pronto inspectores, de pronto infractores, de pronto, entonces es un tema que tiene mucha tela para cortar. Pero quiero hacer una cuñita, si me lo permite, Ariel, ¿Algo? finalmente, sí, decirle a la ciudadanía que、eh, la Tesorería General, así como lo evidenció el señor Penagos, que pues él fue a hablar conmigo, dijo que yo no lo había querido notificar, pues eso tampoco es cierto. De, de pronto yo le dije, ¿se va a notificar? Él me dijo, no, no me va a notificar en este momento, yo le dije, me toca notificarlo por, por correo, fue lo que le dije en ese momento. Pero quiero decirles que la Tesorería General, soy un servidor público. Estoy a, por, por misma definición, por el mismo nombre, estoy a servicio de la comunidad. Si alguien quiere salir de dudas, hablar, emitir derechos de petición para que yo responda n respecto al tema, con mucho gusto estaremos dispuestos a darle toda la atención a la ciudadanía que requiere, porque para la ciudadanía finalmente es que trabajamos nosotros. Y lo segundo, una cuñita que quiero hacer, Ariel, aprovecharlo acá. Los micrófonos y a la gente que nos escucha es que las personas que tengan deudas de predial o de industria y comercio pendientes de pago con el fisco municipal. Pueden realizar pagos de contado y estamos en este momento, dada la ley de la reforma tributaria del año 2014 que aplicó para el municipio en este año y que nos aprobó el Consejo Municipal, estamos dando el 60% de descuentos en intereses moratorios hasta el mes de octubre. Lo que quiere decir que este es el momento óptimo para que todos los contribuyentes que nos están escuchando, que tienen el deber constitucional de aportar a, a, a, los, a, a, los, a, las, a los gastos del Estado, Se pongan al día con sus obligaciones tributarias y lleguen a acuerdos que permitan que contribuyan al Estado, que es un deber, y que además、eh, no tengan problemas posteriores de cobros coactivos y presiones de este estilo, porque a mí no me gusta embargar casas, eso sí tengo que decirlo, ni me gusta estar detrás de los bienes de las particulares, sino que. Eh, lo que sí quiero comentar es que、eh, precisamente es mejor llegar a un acuerdo antes, a un buen acuerdo ahora, y no posteriormente tengamos que llegar a la dolorosa eh, eh, situación de un embargo.